ha logrado hacerse dueño de tu amor Ese hombre afortunado Tan honrado y tan señor Que jura que te quiere cada día un poco más Y que te llevará mañana ante el altar El hombre que comparte cada noche tu soñar Ese hombre ante quien tú no tienes casi voluntad, el hombre que te besa al despedirse en tu portal y te promete quererte de verdad, mas no te quiere, no, no te quiere y nunca sentirá nada por ti, no, no. quiere, y nunca te querrá, lo mismo que te quise yo, ese hombre que es tu vida y que te hace tan feliz, ese hombre que sonríe, caminando junto a ti, ese hombre tan alegre, Tan humano y tan gentil Y que te dice Que te quiere solo a ti Mas no Te quiere No, no te quiere Y nunca sentirá nada por ti No, no Te quiere No, no te quiere te quise yo mas no te, quiere, no, no te quiere y nunca sentirá nada por ti no.